Hola buen día eh, yo este 28, hacemos una marcha en, en el coche judicial de niñez eh, hasta la cosa judicial eh, nosotros estamos pidiendo que se haga justicia porque no han movido nada todo, todo queda como estaba eh, no han hecho nada sí la gente que sí seguimos reclamando para que tiene más justicia más más seguridad en el barrio eh la gente está cansada. Eh hay pibe hay madre que le amenazan los los chicos eh y queremos que que niñez haga, ponga mano en el asunto, porque todavía toquedo ante en y nadie dice hizo cargo de nada eh nadie está haciendo nada por mi hijo eh todo queda como estaba y todos seguimos reclamando para justicia por mi hijo y y siempre no hay nadie ni una respuesta de nadie ni de, de ningún lado ni apoyo de ningún lado, porque ni de cosas fiscales, nada, no, nadie hace nada por mi hijo, con tantas pruebas que tuvieron. eh Y no no sé qué más decir, porque ya está todo escrito en el diario, hoy salió una cosa en el diario, de todo lo que podemos reclamarlo, y todo lo que pedimos para la, por la seguridad de las personas que que hay en el barrio, la inseguridad que hay, teniendo miedo, no podemos salir, nuestros hijos no pueden salir a la calle, por miedo que pase algo. Nuestros... Cuando, cuando ustedes piden la intervención de Niñez es porque ustedes entienden que no están presentes y que le están pidiendo, en este caso, a Juan Pablo Meaca que se comunique con ustedes. ¿No se ha comunicado él o nadie de, de la dirección de Niñez? No, nunca se ha comunicado de cosa de Niñez, nunca escuchamos nada de ellos. Ellos nunca se han acercado ni a hablar, nada. Eh, no ponen manos de el asunto. Ellos hicieron... ...que los nenes tengan pero, eh, cosas en la casa de ellas... ...para que ellos hagan tratamiento... ...y nunca han hecho nada... ...es eh, eh, la madre... Eh, ...todos le pedimos que... ...que la niñez haga algo... ...porque esos chicos siguen haciendo lo que hacen... ...nunca hacen tratamiento, no hacen nada... Eh, ...no hacen cosas psicológicas... ...no hacen... ...no van a las empresas no van a ningún lado... ...siguen estando en la casa esos chicos... Eh, saquen las redes sociales hasta ahora... ...sacan las redes sociales tomando... Ehguardeando o eh, peleando contra las, con los vecinos eh amenazándonos a nuestra familia o amenazando a la otra persona que los apoya eh siempre están amenazando a las la personas que están apoyando la causa de nosotros que que ellos nosotros todos estamos padres y no queremos que vuelva a pasar lo mismo que pasó eh estamos peleando por una causa que nuestros hijos puedan puedan estar de libertad que ellos no que no salgan con miedo no salgan con armas porque todos esos chicos que estaban. Todos los menores que habían ahí todos estaban armados eh con 12, 13, 14 años, todos estaban con con cuchillos, todo armado eh y una cosa de judicial los cosas de niñez nunca nunca responden nunca estaban no tienen que estar porque la llaman y ellos no no hacen como cerdo o oído está solamente va la policía, pero la policía no puede hacer nada contra ellos eh la ley que hay ahora y que hubo siempre que los policías solamente pueden tirar un disparo para el aire y, y dispersarlo y nada más. Eh, la niñez nunca se presenta cuando pasa esto estas cosas en los casos de eh, ellas nunca están no están a lo último cuando ya está por todo por pasar porque ellos no no ponen manos laci como tienen que ponerlo y eh, saber eh cuando ustedes dicen que los amenazan a las familias, quieren apoyarlos qué hacen que concretamente o por lo menos ustedes qué saben y nosotros el otro día que estuvimos hablando con una chica que una madre de los chicos o tía de los chicos eh sí. perdió por la la de ella la vieron el que estuvo. En el, la marcha con mi hijo y dice que la, la quise le agarron y le quisieron pelear a la chica solo porque estaba ahí apoyándolo a usted así ah, apoyándonos a nosotros por la marcha y ahora lo lo pelearon a las mujeres a las chicas a la madre que, que piden seguridad por nuestros hijos eh la gente la madre o familiar de los chicos agarran y la la invitan a pelear o, o la amenazan eh y por eso nosotros queremos que Niñez o, o algo, o casa de Niñez o, o los fiscales o algo hagan algo que pedimos que que que pongan la mano en el asunto, que que esto que se termine por nuestros hijos, que sigan nosotros tenemos muchos, todos tenemos hijos, que son chicos que van a ser mayores, van a ser grandes ya y queremos más seguridad y que que tengan que tengan mano en mano el asunto al cosas de Niñe. Estos dos meses ustedes creen que no ha avanzado nada eh, la investigación este en este caso el fiscal torino está a cargo de la investigación de del caso de ustedes. ustedes creen que no avanzó nada no, no nunca hace dos meses nunca enteramos de nada y se ha avanzado no han hecho nada porque los niños de los pibes siguen estando como están eh nadie ha ido a la casa de ellos. nosotros vivimos muy cerca de la casa de ellos eh nadie ni una explicación nadie llamó ni a la mamá de los de mi hijo ni a mí ni Anión familiares para poder hablar nada eh el fiscal nunca se nunca se presentó nunca nunca salieron a hablar nunca dejaron todo como si fueran granada porque no, no nunca la podemos enterar nada eh y no no nunca nada hicieron ellos los fiscales. cómo cómo cómo se suponen estos estos dos meses sin esteban no, fue muy difícil para nosotros para el físico eh, hoy en día lo tengo contenido ahí en la casa de la madre. Ahora los tengo, los llevo yo en, el, en la casa de la pareja que estoy. eh Ellos hoy pasaron la fiesta con la abuela, porque hoy en día yo tengo que trabajar para poder apagar el abogado que yo puse particular. eh Y, y ellos me, me, me sorrían a mis hijos. Pero ellos también ahí están, pero también tengo mis hijos con el hermano. Hoy en día ellos siempre, todos los días, quieren verlo, quieren hablar con él pero bueno ya más o menos ya ellos saben dónde está el esteban porque lo tuvimos que explicarle, pero ahí vamos la lucha pero seguimos para adelante como toda familia no los hermanos de esteban tampoco tienen contención de parte de algún este algún estamento de, de la de la gobernación o de justicia de niñez están teniendo alguna contención o no no no nunca ha venido nadie a, ni habla con la mamá de los chicos ni con los nenes eh, nunca nunca apareció nadie de ahí de que yo estoy ahí, porque yo siempre estoy con los nenes eh nunca la madre nunca me sirve me digo que nadie ha ido ni la, ni la policía ni niñe, ni ni un psicólogo nada eh yo lo estoy mandando porque yo me tuve que mover para poder llevarlo tengo al más chico en el psicólogo y y al más grande él por ahora el año que viene ya empieza también al psicólogo porque ahora él no quiere la la ley que hay no, no lo ampara que no lo podemos obligar, a un menor a, a que vaya al psicólogo Por eso no no a veces no entendía la justicia porque por las cosas que dicen porque no podé, cómo no va a poder mandar a tu hijo si si yo estoy si menor eh y la justicia te apoya que ella no vaya porque ellos diga que no. Hoy en día no sé qué, qué qué reclamo puede hacerle porque la la, la cosa es de niños, lo dejan los niños que hagan lo que ellos quieren, que los padres no le podemos decir nada. Eh eso no Eh, bueno, muchas gracias por tu tiempo contanos por favor lo de la marcha el día, la hora este y invitar a, a las personas que se quieran sumar eh, Yo le pido a la sociedad que lo apoye por la causa de mi hijo y por todos los hijos que tenemos porque todos somos padres queremos que nuestros hijos eh caminen en libertad y que tengan un futuro lindo es eh, otro el 28 a las 9 de la mañana hacemos una marcha en la casa de Niñez hasta la casa del gobierno eh las 9 de las 9 de, de la mañana eh, lo lo juntamos allí para poder hacer una marcha por mi hijos y por tenga más seguridad de nuestros hijos y de nuestra familia. A eh, decir, si para en esta, que los nenes se los estén lastimando, que se los estén eh, pasándole lo, lo que le están pasando y eh, que no pongan la mano al asunto, que la justicia, que la niñez hagan algo por nuestros hijos y por nuestra familia y, y por toda la sociedad que podemos cambiar esto apoyarlo entre nosotros. Muchas gracias, a ver. Muchas gracias a